Buen día, yo tengo un terreno ahí en calle José Hernández y Chacabuco hace 40 años que vivo ahí nada que ver este terreno donde vivo yo es particular bueno compré ahí 18 terrenos, tengo boleto compra son 18 una parte ya me tomó la municipalidad que hicieron una escuelita rural bueno yo tengo alambra, estoy alambrando alambra porque se mete, están metiendo gente que la manda Marisa, que la manda este y el otro entonces yo alambre, vinieron ayer Unos patovica, porque sé que es un grandote, vinieron que fuera a hoy con caballero Voy a la municipalidad y me atiende de micheli Encima nos maltrató, se hace el cojudo que nos va a sacar para estar la calle, que esto, que el otro, que nos va a denunciar una denuncia, que esto. tiene si denuncia, yo voy a una denuncia federal. Esta semana la voy a hacer. Y voy a intervenir el municipio porque no es la primera vez que están haciéndose de terrenos, parcelas, lo que sea. Mandan gente de la época de lesiones a meterse la gente ahí. Yo hace 40 años, bueno, vengo tengo en la Fiscalía, he ido a La Plata, denuncias y los he sacado. Acá en la Fiscalía 1, en la 2. Entonces estos vienen, estoy haciendo un voy a la municipalidad, cuando me llaman y estaban cortando los alambres, según dice que son empleados municipales están bien gorditos, se ve que están bien mantenidos se dan para tobillo y se ríen todavía se ríen, rompieron todo yo he hecho un galconcito tenía herramientas todo, todo me rompieron, agarraron todo masazo ni me avisaron ni me llamaron, porque yo tenía una reunión al mediodía, cuando voy allá a casa la vida están rompiendo todo y están, como 800 patrulleros ahí ¿eh? y después roban acá, roban allá roban motos, todos ahí tomando mate, comiendo factura no puede ser, vayan a cuidar el pueblo loco, así nomás le dije, pues, me da bronca Y a mí que me pasan por arriba. Esto cuando pasó, Luchetí? Hoy hoy, porque ayer fueron y hablaron conmigo, tenía una dice boleto de compraventa de escritura. Le dice, me no, no, no, pero eso es un pero y dice, ¿cuándo te incitan los papeles de la escritura? 2009. Yo anteriormente, cuando yo fui con el boleto de compraventa jamás, casi más lo pierdo, mira. Y me dijo un perrota que ellos en 2011 le toman posición. ¿Con qué derecho le digo tomaron posición ustedes? ¿con qué equipo que son municipales? y ayer fueron, llevaron a otra, dice que era la escritura 2009 y, y bueno, de Michele anda hablando falso, pues no puede andar amenazando gente, por más abogado que sea lo vamos a denunciar también en el colegio de abogados por abuso, porque tiene un título abogado, no hay que maltratar a la gente anda hablando que esto, que el otro, no no es así, porque amenazan? y por ahí Gustavo, el intendente no está sabiendo, que yo ya había hablado una vez le digo, vamos a vamos a resolver estos problemas ¿Me llamaste? No me llamó. ¿Y Marisa me conoce a mí? Bien, pues trabajé toda la vida en la cooperativa. Siempre laburé, ahora estoy jubilada Y vienen te llaman por delante, no te llaman. ¿Qué, un chiquero? Me cortaron todos dos meses Tengo fotos de lo anterior, en la pandemia. Me robaron, tengo todo. Tengo la camionetita, estaba Ramallito, el que era jefe de calle, antes. Tengo todo, las fotos cuando cargaban los, los postes, palmeras, alambre nuevo. Ahora me cortaron todo de vuelta. Me ponen propiedad privada, pues, bueno, yo se las voy a arrancar también. ¿Hay gente ahora ahí? Hay como 10 patrulleros, ahí, ahí están la gente, ahí los patovicas, riéndose de uno. Yo tengo la escritura ahí. ¿eh? Eh, ¿Realizó la, la denuncia Anoichetti? ¿Fue a fiscalía a Comisaría? No, no, está todo arreglado acá. Esto está todo arreglado acá. ¿No hizo la denuncia? No, no hice denuncia. Tendría que ir a la Comisaría, a ver que me atienda el Jefe Callo, el Comisario. Pues ni sé quién es hoy. Ve ahí después, ve ahí, ahora ando recaliente, ando loco, ando, están mis hijos ahí, ventana. encima se ríen, te rompen todo, dejá y decís, vamos, renunciame primero y después cuando cuando se arregle, porque creo que hay una justicia, ¿eh? no que vení y romper se metieron adentro, porque es para mí, para mí, que yo hace 40 años lo estoy cuidando, hay un montón de vecinos que me conocen a mí, me están tomando, usurpando ellos, Me voy a ir a La Plata, me voy al colegio de abogados, me voy a Fiscalía General allá, conozco todo. Y esto porque tienen se, que ser abogados. Y no me atendió Caballero, me atendió de Michelli. Y vino otro pedadito que está ahí en, en Legales. Digo, ¿quién usted? No, él se lo va a atender de Michelli. Pero ¿cómo? Llego allá, estaba el que me vi, ayer pasó con la escritura, dice allá, rompiendo todo. Digo, ¿quién me tenía que atender allá, en el municipio? Caballero. ¿Y por qué? Salió uno, otro, otro, y compañero está en la puerta. Nos basurió, a mí y a Michelle, nos amenazó. Yo lo voy a denunciar en el colegio de Abogados. para que vea ver quién tiene más huevo así que le ando mal y pronto. ¿Eh? No puede llevar a la gente por delante porque tengan título, tanto el municipio también, pero toda la vida me basurieron. Y hay gente, que casos y caso hay tantos móviles ahí se ríe, hay uno de la Guardia Urbana que es bombero, ayudándole a desarmar ahí, tengo todo firmado ¿eh? tengo todo firmado, después te voy a pasar tengo todo firmado